La reina de la isla de las flores. Érase una vez una reina que gobernó en la isla de las flores. Su esposo murió pocos años después de su matrimonio. El dolor nunca se fue del todo. Así que se dedicó por entero a la educación de las dos princesas, sus únicas hijas. A medida que crecían, la reina tenía miedo por Lili, la mayor ya que su exquisita belleza podría dar celos a la reina de todas las islas. Para la reina de todas las islas era un orgullo ser la mujer más bella del mundo e insistía en que todos sus rivales se inclinaran ante sus encantos. Para complacer mejor su vanidad, ella había instado al rey Su esposo, a declarar la guerra a todas las islas cercanas. Y lo hizo, ya que su único deseo era complacer a su reina. Pero con una sola condición. Cualquier nueva princesa recién conquistada tendría que asistir a su corte tan pronto como cumpliese 15 años. Y debía ensalzar la belleza de su reina. La reina de las Islas de las Flores estaba decidida a presentar a su hija a la orgullosa reina el día de su decimoquinto cumpleaños La gran belleza de la joven princesa era conocida y la noticia había llegado a los oídos de la reina que esperaba la visita con preocupación Oh, lo siento ¿Estás lista princesa? Sí mamá La preocupación de la reina pronto se convertiría en celos ya que cuando la reunión finalmente tuvo lugar, era imposible no dejarse deslumbrar por sus radiantes encantos. Y entonces se vio obligada a admitir que nunca antes había visto a una chica tan encantadora. Pero ella no podía creer que fuera posible que alguien pudiera eclipsarla con tanta belleza. «Me temo que me estoy poniendo mala. Tendremos que continuar esto en otro momento». La franca admiración de toda la corte la enfadó tanto que fingió estar enferma y se retiró a su habitación. Envió un mensaje a la reina de las Islas de las Flores, en el que le comunicaba no estar lo suficientemente bien como para volver a verla. Ella le encargó a una de las grandes damas de la corte que le aconsejara regresar a sus dominios con la princesa. Pero ella era una vieja amiga de la reina de las Islas de las Flores... ...por lo que la reina no tardó en darse cuenta. Siendo consciente de los poderes mágicos de la enfadada reina... ...le advirtió a su hija que estaba amenazada por un gran peligro... ...y que no debía abandonar el palacio por ningún motivo... ...durante los siguientes seis meses. Los seis meses casi habían terminado. El último día se iba a celebrar una fiesta en un prado muy cercano a palacio. La princesa le imploró a su madre que la dejara ir al prado. Y la reina, pensando que no existía riesgo alguno, prometió llevarla. No te vayas demasiado lejos, Lily. Tranquila, mamá. La reina y su corte estaban encantadas de ver a su querida princesa en libertad. Encantador Dime, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estamos? Hace un minuto estaba con mi madre y mi hermana Y ahora estoy aquí ¡Vamos, perrito! ¡Oh, mira! ¿Qué has encontrado para mí? La princesa corrió a un lugar encantador Se sentó en la hierba para disfrutar del momento Algo que no duró mucho tiempo Ya que ella comenzó a temerse una desgracia y rompió a llorar Esta fruta y agua fresca evitarán que me muera Pero, ¿y si aparece una bestia salvaje e intenta comerme? La princesa pasó el día al lado de la fuente Tratando de distraer su mente jugando con el perrito Pero a medida que avanzaba la noche, se preguntaba qué debería hacer ¿Qué pasa? Vale, vale Cansada por todo lo que había pasado Pronto se quedó dormida Cuando se despertó comió más fruta Y bebió más agua Caminó entre las flores, jugó con el perrito Y por la noche volvió a dormirse en la cueva Pasaron varios meses de esta manera ...y como sus terrores finalmente se disiparon... ...se resignó a su destino. Un día... ...se dio cuenta de que su compañero estaba triste... ...y que ya ni siquiera le acariciaba como solía hacer antes. ¿Estás bien, chico? Ante el temor de que estuviera enfermo... ...le llevó a un lugar donde le había visto comer unas hierbas... ...con la esperanza de que pudiera hacer algo por recuperarse... ...pero ni siquiera las probó. Cuando se despertó... ...lo primero lo que pensó fue en su pequeña mascota... ...y salió corriendo de la cueva a buscarle. ¿Hola? Aquel anciano desapareció tan rápido... ...que apenas tuvo tiempo de verle. Se preguntaba si su perrito se habría alejado... ...o si sea, aquel viejo se lo habría llevado. ¿Dónde está mi madre? Ella... ...no pudo sobrevivir a tu desaparición. Oh, no... La princesa más joven llevaba la corona... ...que ahora quería dar a su hermana... ...ya que legítimamente le pertenecía. Deberíamos compartir el poder. Los primeros actos de la nueva reina... ...consistieron en honrar la memoria de su querida madre. Estando todavía muy afligida por la pérdida de su perrito... ...ordenó que hicieran una búsqueda por todo el país. Y cuando vio que no pudieron encontrarlo... ...se sintió tan afligida que ofreció la mitad de su reino a quien lo encontrara. Muchos hombres partieron en todas direcciones, en busca del perro, pero todos regresaron con las manos vacías. Desesperada, la reina anunció que la vida era insoportable sin su perrito y que daría su mano en matrimonio al hombre que lo trajera de vuelta. La perspectiva de tal premio rápidamente convirtió la corte en un desierto. Mientras continuaba la búsqueda por todo el mundo Un día se informó a la reina De que un hombre con muy malas pintas Deseaba hablar con ella Muy bien, te escucho Estoy dispuesto a darle a la reina a su perrito Solo si está dispuesta a cumplir su palabra sobre el matrimonio La reina no tiene derecho a casarse sin el consentimiento de la nación Y el Consejo General debe ser convocado en una ocasión tan importante Dejaremos una habitación en mi castillo Mientras se convoca al consejo Para discutir qué haremos Gracias mi reina Al día siguiente se reunieron Y por consejo de la princesa Se decidió ofrecerle al hombre Una gran suma de dinero por el perro Y si se negaba Lo expulsarían del reino Daisy de le informó a la reina De lo que había pasado Y entonces la reina Decidió que como quería ser ella misma Lo mejor sería renunciar a su trono Y empezar a vagar por el mundo Hasta que un día pudiera encontrar a su perrito Diambular por el mundo por un simple perro? ¿Podrías tener al perro y al hombre que quisieras? Sé lo que hago, hermana Mientras discutían sobre el tema ...apareció un camarlengo para informarles de que la bahía estaba repleta de barcos. ¡Mira cuántos barcos! Seguro que vienen de un país amigo. ¿Cómo lo sabes? Cada barco está adornado con banderas, serpentinas y pancartas. Y el barco líder lleva una gran bandera blanca de paz. La reina envió un enviado especial al puerto... Y pronto se enteró de que la flota pertenecía al príncipe de las Islas Esmeralda, quien le rogó que le dejara embarcar en su puerto, mostrándole sus más humildes respetos. La reina le rogó que se sentara y durante aproximadamente una hora mantuvieron una amigable conversación. Mi reina, tengo algunas cosas muy extrañas que decirle, que solo usted sabrá si son ciertas. Vale, continúe. Soy vecino de la reina de todas las islas, un pequeño istmo que conecta parte de mis estados con los suyos Un día mientras cazaba un ciervo, tuve la desgracia de conocerla Y al no reconocerla, no me detuve a saludarla con la ceremonia correspondiente Usted, señora, sabe mejor que nadie lo vengativa que es Aprendí eso por mí mismo Hace poco me vi en una tierra lejana transformado en un perro pequeñito. Fue entonces cuando tuve el honor de conocerle, Majestad. Pero la venganza de la reina no estaba satisfecha, por lo que me convirtió en un horrible viejo. Tuve tanto miedo de no resultarle agradable que me escondí en las profundidades del bosque. Entonces tuve la suerte de conocer a una hada bondadosa que me liberó del poder de la orgullosa reina Ella me contó tus aventuras, dónde podía encontrarte La vanidad y los celos de la reina de las islas causaron demasiado daño y las hadas le quitaron todo su poder como castigo Ahora vengo a ofrecerte un corazón que siempre ha sido tuyo, mi princesa, desde que nos conocimos en el desierto Días después, por todo el reino circuló la noticia que anunciaba el matrimonio de la reina Lili con el joven príncipe. Y vivieron felices durante muchos años y gobernaron muy bien a su pueblo.